Sube la envidia, mijo.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 Eche malditos cagapalo, pienso que yo no estoy claro, que no soy un coño de madre mi hermano, yo soy la vida y la muerte y no creo en nada, ni en leyenda viva ni en leyenda muerta ni resucitada. Yo soy real como Bolívar su espada dándole puñalada a los hipócritas por su fachada. Me ceba mierda cultura, putas de fama, esta canción no es pa que pegue, ya tiene verdad pegada. Vivirás traumas cuando no tengas pana Y no te es que las que te dicen que te aman Me miran con gana Me sabe el culo el flow y las habilidades Yo soy tosco No me salen rimas que no sean reales Dios quiere no te encuentres a González afuera Y te invito a una cancha hasta que alguno de los dos se muera Un coño de madre caballero, ¿verdad? Si puedo te apuñalo hasta con el lápiz que sepa el tema Forcentes, hay más que moscas donde te cagaste O mal olor donde measte Sin metáforas, bastante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 Porque más dura vez no puede entrar al infierno. Y apenas no me digas tu hermano, que papi soy cáncer vero. Solo no tronco de mamá huevo. Cuídate de la envidia, mijo. Mírame a manos ojos, mi vieja, te cansé pa' ya. Una vez me dijo, "Hay que razón tenía al advertirme de esta vida puerca, no crías cuervos, o arrancarán tus ojos de sus cuencas." He quitado lágrimas